por Radiográfica Lógico. ¿Qué causas nos unen? ¿Qué principios nos convocan? ¿Por cuáles banderas marchamos? ¿En qué nos parecemos? Con Vivian Lem y Enrique Martín te esperamos los sábados a las 13 por Radiográfica FM 89.3 ¿En qué nos parecemos?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 de espacio publicitario. La última semana de agosto llega con dos nuevos estrenos que se suman a la pantalla de Cinear. Las películas de esta semana son la comedia La Maldición del Guapo y el thriller Matar al Dragón. La Maldición del Guapo se verá hoy a las 20 horas por Cinear TV y por Cinear Play gratis durante una semana. La dirección de esta película es de Veda do Campo Feijó con actuaciones de Gonzalo Castro, Juan Grandinetti... Malena Alterio, entre otros. Y Matar al Dragón es un thriller cuya dirección es de Jimena Monteoliva con actuaciones de Justina Bustos, Guillermo Fening, Luis Machín y Cecilia Cartas segna Se verá hoy a las 22 por Cinear TV y por Cinear Play gratis durante una semana.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 será con inscripción previa y cupos limitados a través de la plataforma Zoom entérate sobre la inscripción en forodesaludmental@yahoo.com.ar o a través de Facebook o Instagram Foro de Salud Mental te esperamos yo vengo de otro siglo con X y un tango no pude ser un indio destino negro y blanco Yo vengo de otro siglo, con la voz en la cara, con la sombra de un bicho, y este gesto en la espalda, y traigo de otro siglo la esencia de un ombligo, un sapo traicionero, anécdotas de perros y un sueño retroactivo. Yo vengo de otro siglo, con un poco de todo, solo y sin acomodo, empuño moneditas y corro colectivos, arrastro de otro siglo, cierto autoritarismo, enojo prepotente y machismo, aunque en forma decreciente. Y traigo de otro siglo baranda de fomentos, quieros en eucaliptus, azufre, linimento, chicles y ceniceros, y traigo de otro siglo mi suerte capicúa y abajo de la púa, frictura de vida. si no me ubico Yo vengo de otro siglo toro serrano Vengo desde el olvido con un dios escondido y ayuyo de suryo perfumando Yo vengo de otro siglo hablando con mis muertos no porque estoy loco porque si fuese un loco y loco lo andaría diciendo y caigo de otro pido platillo circuencia del otro lado del muro que hay malas luces y la gente de aquellos altos tarumba pies que niño negro en las calles no es hola cómo están nuevamente acá soy Juan Esteban Rodríguez y les voy a contar una historia de el respeto de la diversidad. Yo estaba en el jardín, tranquilo, y vi que una niña estaba llorando y yo fui hacia ella y le pregunté por qué estaba llorando, porque ella era una, una niña, pero decía que quería ser un niño y decía que se quería llamar Julián. Entonces, después del recreo, yo me paré en medio de la clase Y les dije a todos, hola, yo soy Juan y desde ahora este será Julián. Y desde ahí su mamá su, su mamá lo empezó a traer vestido de hombre y, y por eso es que Julián, Julián es mi mejor amigo del jardín y de la escuela, aunque estemos separados. La vida estará esperándote. Esto se llama respeto por la diversidad. Mi mamá me escribió una máxima que igual que la escribió San Martín a su hija Mercedita. Y entonces yo lo que les acabo de contar es, se llama respeto por la diversidad. O sea, respetar lo que le gusta al otro. Y chau. Tarumba nunca te olvides, tarumba lo que te aclaro. Ningún niño nace feo, ni nace malo, ni nace malo. Tarumba, Las infancias resuelven con tanta amorosidad, dice Marcela y ahora vamos a seguir escuchando lo que ella tiene para decirnos. Muy buenos días a toda la audiencia de la Radiográfica en estos 100 años, extiendo mi abrazo y saludo ...a la radio eh, y a todo su equipo de trabajo... ...que construyen y escuchan todas las voces populares. En esta jornada de hoy... ...una de las cuestiones que, que ha venido haciendo ruido... ...durante mucho tiempo... ...y no quería dejar eh, fuera del trabajo de la columna... ...es en relación a las infancias trans en la escuela. Tal como escuchamos a Juancito en las voces de la infancia, en pensar en desarmar estas estructuras tan arraigadas socialmente, a la que yo llamo muerte social, de personas negadas a escuchar las voces de las infancias. Pensar en las infancias trans y en los niños que esperan ser escuchados en sus derechos y vidas negadas, de tantas vidas. No es nuevo y existe desde que el mundo es mundo. Los niños gritan todos los días ser escuchados. Hoy la temática es infancias trans en las escuelas y para ello tenemos invitados a Laura, que es una mamá del equipo activo de la Asociación Infancias Libres. Los dejo con ella y con lo que ella nos va a relatar y contar. Bueno, mi nombre es Laura soy integrante de la asociación civil infancias libres soy mamá de una nena trans eh, venimos trabajando en la asociación hace un tiempo desde el 2017 la organización ya tiene tres años está presidida por gabriela mancilla la mamá de luana la primer niña trans que obtuvo el dni sin instancia judicial a nivel mundial eh, pasó por varias eh, por varios momentos de lucha, hace bastante tiempo que lo, lo viene haciendo Gabriela y hoy eh, nos encontramos más, más familias dentro de esta organización en donde, en donde creemos que es importante trabajar desde lo colectivo. Hoy ya somos más de, de 60 familias que acompañamos a niñez y adolescencia trans y travesti y no binaria. y trabajamos para abordar diferentes cuestiones ¿no? que tienen que ver con las problemáticas que que habitan en los territorios y a la vez eh, repercute en la vida de, de nuestras hijas, nuestros hijos, nuestras hijas, como el acceso a la salud, el acceso a la educación. ¿no? Eh, estamos luchando para que eso sea consagrado como un derecho, que si bien lo es, eh, muchas veces no, se, no, no es garantía, no, no, no se cumple digamos, las niñezes cuando llegan a los espacios educativos eh, son expulsadas de alguna manera, ya sea por omisión o por acción, y, y nosotras ahí estamos marcando fuertemente que se respete a partir de la ley de identidad de género, ¿no? Que viene a ser como una un apoyo en esta coyuntura, que hoy nos permite eh, abordarlo desde ahí, pero bueno. También a veces eh, muchos de los espacios educativos desconocen del tema, desconocen la ley eh, y tampoco es que manifiestan interés alguno de poder acercarse a esta temática, ¿no? Tenemos que ir un poquito para atrás. No podemos dejar de mencionar a Juan Rodríguez y a la exquisitez de ese relato espontáneo y tan lleno de historia, ¿no? Donde viene a poner arriba de la mesa algo que los niños, como dice Marcela, resuelven con tanta amorosidad y con tanta espontaneidad. ¿Mm? La importancia de la lucha y el trabajo en red social, nos dice Marcela, el miedo y la falta de información también atenta ante estos derechos. ¿Qué tenés para decir vos, Dani? Sí, creo que la voz de Juan es lo, lo más importante de este bloque en el sentido de que las infancias, las criaturas, los niños, las niñas, eh, las con, niñas. y las niñas con, ese, con esa naturalidad que, que revelan las situaciones que para un adulto Eh, son tan complicadas y las retorcemos tanto. ¿no? Y como dice el tema de la canción que tan exquisitamente eligió nuestro musicalizador para hoy, ¿cuál era el tema, Dani, que me olvidé el nombre? Con dos X y un tango, Alejandro del Prado. Alejandro del Prado que viene cuestionando, que es de otro siglo, ¿verdad? Y, y, y que bueno, y que a veces alcanza con empezar a esto que decía Marcela y lo que traía... Eh, Florencia, que es estar atentos a una escucha que da lugar, que aloja y que da posibilidad al otro de que se exprese y de que lo escuchemos sensiblemente. Eh, acá veo que Marcela está escuchando pero está por escribir, pero mientras ella termina de redondear la idea, vamos a escuchar el otro audio de esta mamá que tan amorosamente hoy está con nosotros representando a estas casi